Continúa la inscripción para el nuevo Jardín de Abasto. El nuevo Jardín número 992 de Abasto pronto abrirá sus puertas y los más chicos podrán comenzar el ciclo lectivo 2023 en el nuevo establecimiento, realizando la preinscripción. La nueva institución, ubicada en 520 y 217 del barrio Abasto, abrirá sus puertas pronto y se puede realizar la preinscripción Hoy viernes de 1 y media de la tarde a 4 de la tarde y el próximo lunes 24 y viernes 28 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Son 300 los cupos a llenar de las salitas de 3, 4 y 5 años. Las preinscripciones se realizarán en el Jardín de Infantes número 930 de la misma localidad, ubicada en 212 entre 519 y 520. La UNLP implementará una beca para estudiantes universitarios liberados. La creación de una beca para estudiantes liberados busca fortalecer las políticas universitarias que se desarrollan en cárceles y en el post-encierro. Radio Estación Sur habló con Santiago Lamboglia, director del programa de acompañamiento en contexto de encierro de la UNLP. Un poco de lo que nosotros, no, no es que nos estuvimos dando cuenta, sino que estuvimos un poco profundizando nuestra manera en relación a eso es que para para pensar políticas universitarias para las personas tenían de la libertad también tenemos que enfocarnos en lo que pasa cuando la persona sale en libertad y el contexto en el que en el que se encuentra entonces un poco de de esta reflexión y de pensar cómo cómo podemos acompañar desde la universidad con políticas de la trayectoria de las, de las personas detenidas, eh, surge la, la, la propuesta de la, de la beca que tiene que ver con también otro otro tipo de propuestas que tenemos para para las personas que están en el un servicio que informa Más cerca. Más cerca. Realizan jornada de vacunación para mascotas en Ensenada. La municipalidad realizará una jornada de vacunación antirrábica este sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía en Plaza Belgrano de Ensenada. Desde la comuna se detalló que es importante que los vecines de la zona centro lleven a sus mascotas a raíz del hallazgo de un murciélago enfermo. Especialistas del área ya realizaron un control de foco en el lugar, pero es importante reforzar con la vacunación de perros y gatos mayores de 4 meses. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 12 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión.